Puerto le va a cantar a San Lázaro No matas que Buscan los ángulos de la tranquilidad En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados Entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan Hey. Hola, nómadas. Buenas tardes. Aquí estamos una semana más, un programa más aquí en Nómadas sin Tópico en la 91.4 FM Contrabanda. En breves momentos estamos con vosotros con muchos contenidos interesantes. La al final de tu camino. Aquí aquí está el, el Gabo, hablándote desde los cuadros de mandos, eh, acompañado de compañero Fer, eh, aquí en la, en, la, en la emisora. Y bueno, hoy tenemos... Eh, a ver, Fer, ¿se te, ¿se te oye el micro? Sí, sí, estoy. Sí, pues no se oye. Espera, ¿ahora? Cuatro, cuatro, cuatro, probando. Sí. Uno, Espera, que, que me había olvidado de contar Es un gusto, es un gusto Hola, buenas tardes Ahora sí, aquí estamos Un domingo más 5 de diciembre 6 de diciembre Hoy... Día en el que algunos celebran esa constitución que se supone nos trajo la democracia y que otros no celebramos nada, ¿no? Vaya, pues sí. Eh, lo que estamos celebrando es que seguimos resistiendo y luchando e intentando cambiar eh, la realidad para que sea más justa para todos. Y bueno, esto es lo que nos inspira y un poquito hoy tenemos aquí muchos contenidos para, para compartiros. Sí, antes de nada pedir disculpas a los oyentes de Contrabanda. Hoy traía un poquito de retraso la continuidad y hemos tenido que pisar la repetición. De Camino al Barrio, que es el programa que suena cada domingo antes de Nómadas sin Tópico. Hoy no estaba en directo, estaba en diferido y desgraciadamente, pues para empezar puntuales a nuestra hora, eh, hemos tenido que pisar esa repetición de un programa que nos gusta muchísimo a los nómadas también. En pueblos los bajos fondos de la inmensidad y después A ver, sí, sí, y bueno, y haciendo un poquito resumen de lo que vamos a tener hoy por aquí, eh, deciros que, bueno, tenemos la conexión con México, eh, Zapateando, los compañeros que cada programa nos traen su aportación. Esta semana tenemos eh, una aportación especial eh, sobre los amigos de Mumia. Vamos a tener unos minutitos de com compartir con los compañeros eh, de Zapateando este tema. Luego, bueno, pues tendremos eh, una cuña de... Ah, oh, perdón. Es al revés, ¿no, Fer? ¿Qué hemos hecho te a Ay, a cambio. Arrancaremos con Te Quedas Donde Quieras? Eso con es. un especial sobre los sistemas de seguridad. Eso es. Primero te quedas donde quieras y después tenemos la conexión con Zapateando. Ahí estamos. Haremos un descansito, mitad de programa, para que la gente se tome su tecito de media tarde. Seguiremos con los ecos de liberación sobre el teatro del oprimido en el mundo. esperemos con una conexión con Zurich no a ver sé. si todo si todo sale bien si sí. los, los dondecillos teleinformáticos nos dejan y terminaremos ni más ni menos que con Murga che un grupazo no grupazo que está bueno eh, está dando pues todo lo, lo que la alegría y el buen sabor ahí en las fiestas donde ahí donde tocan que donde he ido yo vamos me lo he pasado genial Y, y bueno, ya tantas veces que lo he ido a ver que he dicho, chicos, tenéis que veniros a Nómadas sin topio a compartirlo, porque además es un grupo de nómadas, ¿sabes? Que son gente de, de muchas partes del mundo y que son, bueno, ya lo vais a oír vosotros mismos. Pues qué bueno, lánzanos un poquito de musiquita de fondo, Gaby. Seguimos saludando, saludamos a la audiencia de la que huelga que nos escucha cada martes desde México de EFE, la ciudad monstruo donde se retransmite... Nuestro programa, estamos muy contentos de sonar allá, en el Dial 102.9 de México, Distrito Federal, así como Radio Proletaria de Tuzla Jiménez, en Chiapas, que nos está repitiendo también el programa, y a los que estamos muy agradecidos. Parece que tenemos una llamada. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Ábrele ahí. A ver... ¡Ay! ¿Hola? Uy. ¿Hola? A ver, ¿Hola? Oh, pues no, pues no, no tendrás... Eh, vamos a animarte compañero a que vuelvas a llamar porque se nos ha escapado, esta vez se nos ha escapado la llamada En fin, ponemos un poquito de musiquita y arrancamos aquí otra vez ya lo sabéis nómada sin tópico en contrabanda fm en 91.4 nos podéis escuchar también repetidos eh, cada cada cada cada cada martes es cada martes es no está repetición Ay, que se me ahora, ahora me pillado ahora más pillado pues sí nos repetimos un día a la semana eso seguro luego eh, la página web lo pone. anda que estamos finos www.nomadasintopico.contrabanda.org Ahí está nuestro blog donde podéis descargar y escuchar los programas pasados También nos podéis enviar vuestros comentarios a nomadasintopico.net Y llamarnos por teléfono Los teléfonos de Radio Contrabanda están abiertos Antes hemos perdido una llamada de alguien que se nos ha quedado por el camino El teléfono de Radio Contrabanda es el 933177366 933177 7366 Y ahí vamos arrancando con este programa De hoy domingo En el cual entraremos con un especial De Te Quedas Donde Quieras Sobre los sistemas de seguridad En un momentito con todos vosotros eh, Sí, bueno, y si queréis escucharnos eh, La repetición Estamos los viernes de 10 a 12, ¿vale? Ahí estamos, los viernes de 10 a 12 Aquí en, mismo en Contrabanda En el 91.4 Y ahora vamos con la aportación de Te quedas donde quieras sobre los CIES. Compañeros, tenemos una aportación, una llamada instantánea de una, una amiga que se llama Isabel, que nos quiere saludar. Isabel, Hola, estás? buenas, muy buenas. buenas. Bueno, yo hace tiempo que estuve en esa emisora, pero ahora tengo 82 años y estoy un poquito cojita de una pierna y y de esas y mira... Pero bueno, estuve muchas emisoras colaborando yo también, ¿eh? yo, de, dentro de lo que puedo, ¿no? Nos sigues escuchando, ¿no, Isabel? Sí, sí, os sigo escuchando, sí. Está muy bien. Saludo, os saludo a todos, ¿eh? Muchas gracias. Yo, mira, yo estuve metida en Ciencias Ocultas, Esoterismo y Parapsicología, 60 años, porque tengo 82, uh -huh. empecé a la edad de 13 años... Y sé que la muerte no existe, no existe el infierno ni el demonio ni nada de esos. Y habías porque estado si Dios... habías estado escuchando el programa anterior, Eso ¿no? mismo. Si Dios hubiera hecho infierno y demonio no sería justo. Ya. El infierno lo hemos hecho nosotros, porque hemos convertido el planeta Tierra en un infierno cuando tenía que ser un paraíso, es dí una que pena. Sí, dí que sí. Es una pena. A ver si cambiamos, si cambia el mundo porque no sé, vamos es... Ya digo, lo hemos convertido en un infierno. Mm. cuando tenía que ser un paraíso? Porque lo bonito que es la naturaleza, ¿no? Este este programa es un poco menos esotérico, Isabel. Es bueno, un ya, poco ya más lo terrenal. Comprendo. Es que tiene que haber de Aquí todo. cada un uno toca los palos que, Eso que le mismo, gustan. mismo, tiene que haber de todo. La música que ponéis me gusta mucho, ¿eh? Me alegro. Gracias. Con la primera canción que oí eh, tocando... Ya estaba bailando yo aquí, ¿no? ¿Eh? estaba bailando. Pues ahora vamos a entrar, vamos a escuchar un especial de un colectivo de Barcelona que trabaja temas de migración, que sí. se llama Te quedas donde quieras. Sí, sí, por eso yo también digo que también soy emigrante porque nací en Cuba también. Fíjate, pues nos van a hablar sobre los sistemas de seguridad sí, que hay sí, ahora. Ya, ya, ya vi que nombrabais una chica Cuba y ¿eh? todos sitios por ahí. claro Muy bien, guapos, pues adelante. Gracias. Adelante como Alicante. Sí, sí. Salud. Eso, hay que dar alegría y, y todo. Y mira, nos hacéis mucha compañía, porque Los que vivimos solitos, yo mismo con 82 años vivo solita, pues todo esto me, me, me hace mucha compañía. Pues te lo agradecemos un montón no, que no, llames, al, y ya sabes. Al contrario, soy yo la que tengo que agradecerlo. Que siempre vale, son guapos, bien recibidas. Hasta luego. Hasta luego. Deu. Deu, Isabel, hasta ahora. Deu, hasta luego. Dios. Pues esto es ya sabéis nomada sin tópico están los, los, los, el teléfono está abierto podéis llamar cuando queráis Nueve tres tres uno siete siete tres seis seis continuamos fer cuando te quedas donde quieras Ahí vamos metemos la aportación de te quedas donde quieras esta semana enlatada. Los policías han hecho un masacre y hacerles dañar por la fuerza. Esto es un infierno. Para mí yo lo veo así. Dicen que esto es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Se han excurtado los policías en un masacre, incluso yo. Tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé y la tienen aquí encerrada. Los policías son tres, tres, tres, tres, llevamos igual. Voy, voy ya, ya lo moleste de papé. Hola mi amor, que no llores, que no estés. Okay. Está. Espera aquí. Por favor, ayúdame a salir. de aquí Yo no he hecho nada mano para merecerme esto. que al hospital por de Esto es un infierno. Nadie sabe lo que se pasa aquí. Solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que lo que se vive aquí adentro Una vez más, para un programa informativo de Te Quedas Donde Quieras. Te Quedas Donde Quieras es un colectivo de denuncia y reflexión y acción directa contra los CIEs y las fronteras. Venimos aquí a hablar del control selectivo de la Europa Fortaleza, que permite el paso, según quien quiere, traspasar esas fronteras, de dónde viene, con qué destino y objetivo, y principalmente la clase social a que pertenece. La Unión Europea trata de contener y controlar la inmigración de los no europeos. a través de la militarización de las fronteras, las expulsiones, los cientos de internamiento para inmigrantes por toda la geografía de la Unión Europea y el encarcelamiento de los extranjeros que no son expulsables, convirtiendo al migrante no europeo en ilegal, invirtiendo millones de euros en sistemas de seguridad sofisticados contra la inmigración ilegal. Desde 1985 hay oficialmente cárceles para inmigrantes, CIES, sí pero con un gran vacío legal en torno a ellos. Se usan comisarías, cuarteles militares, antiguas cárceles, estadios de fútbol. Los CIES sí tienen la función de retener inmigrantes que no tienen papeles en regla, que han sido descubiertos en su irregularidad, o que intentan entrar en el Estado español Los centros de internamiento para inmigrantes fomentan el miedo y la atención diaria en la vida de cada inmigrante con el miedo de encontrarse en ello para después ser expulsado. La retención en los centros de internamiento para inmigrantes es autorizado por juez con un máximo de 60 días, pero a nivel europeo se ha concretado un máximo que puede llegar a 18 meses. centros de internamiento para inmigrantes en Barcelona, en Valencia en Madrid, en Murcia en Málaga, en Algeciras, en Fuerteventura, en Las Palmas en Santa Cruz de Tenerife y dos centros de instancia temporal para inmigrantes y otros centros de retención informales los CIEs, los centros de internamiento para inmigrantes, están en las afueras de las ciudades tienen un carácter igual a que una cárcel, vigilancia a todo momento permanencia en celdas, poco tiempo de patio, visitas estrictas, ausencia de información acerca de sus derechos, tranquilizantes en la comida y un nivel saturación bastante considerado Los encargados de la custodia de los migrantes son la Policía Nacional, que tratan de improvisar entre las diferentes situaciones, es decir, malos tratos de todo tipo, violaciones constantes de derechos, abusos sexuales. con la excusa de las condiciones de la Verneda que hasta el momento se usaba como centro de retención para inmigrantes son trasladados Zona Franca al nuevo centro de internamiento de Barcelona a las afueras en una zona de polígonos industriales de difícil acceso cerca del aeropuerto para una expulsión más eficaz y rápida Centro de entrenamiento para inmigrantes de Barcelona tiene 200 desplazas con módulos para mujeres y niños acompañados de sus madres específicamente. El sistema de seguridad, pues las cámaras de videovigilancia y el control policial a diario. Los castigos por desobediencia, muchas veces originado por el idioma, porque la Guardia Nacional no entiende mucho de los idiomas de los retenidos, lo que se convierte en malos tratos y en aislamiento en, en celas de castigo. Otro sistema de... Opresión o represión dentro de los CIEs son los traslados constantes, sin aviso previo, que dificulta la visita de personas cercanas o la visita de sus abogados y impide hacer redes de solidaridad. Y la vulnerabilidad, obviamente, de los migrantes que se encuentran en una situación en que no saben lo que pasa y que no manejan para nada un idioma que no se le hace ningún caso. Los cies no están concretamente solo en, el, en la Unión Europea, trasladan el Mediterráneo y llegan hasta las cuestas africanas, es decir, bajo contratos y bajo promoción de países de la Unión Europea. concretamente tenemos la información por el contacto directo con personas que han vivido esa experiencia de que han sido retenidas en cies en Libia que tiene la función no solo de retener quien intenta cruzar el Mediterráneo y llegar a las cuestas europeas también de personas que supuestamente sospechan de su intención de emigrar que terminan en esos cies y de las personas que han sido expulsadas y que al llegar a Libia y aún no ser trasladadas a sus países de origen acaban por estar en los SIEs y muchas veces dejados en desiertos y no en sus países de origen Todos los medios deshumanos para mantener fuera de su territorio a los inmigrantes no europeos ...que muchos de ellos vienen de guerras promovidas por Europa... ...y oído también de condiciones de vida deplorables... ...que se dan por las consecuencias del colonialismo. <música> Tras de todo eso... hay los lucros que hacen las empresas que financian la construcción de los cies principios básicos que realmente no están pero sí hay un subsidio y hay una pasta que va para estas cosas o sea hay un lucro también detrás de los cies que no podemos dejar de invisibilizar construcción cotesa impresa constructora SA Construcciones especiales y dragados, SA, EMAGA Proyectos de Construcciones, SA. Y lo dejo aquí como idea para boicotear estas empresas. Pues por último. Vos invito al próximo programa que hablaremos de las luchas y resistencias hechas por los detenidos adentro de los cillos. Hasta la próxima te quedas donde quieras. Esto fue la aportación de esta semana de Te quedas donde quieras Ya sabéis, Te quedas donde quieras Es un colectivo Que trabaja temas de migración Que hace una asesoría gratuita Para migrantes Cada jueves a partir de las 7 de la tarde En la antigua La Recicleta En Carderfone Yars, al lado del Forat de la Vergoña Y podéis pasar y plantear vuestras dudas. Eh, ya lo sabéis, estáis en Contrabanda FM, esto es Nómadas sin tópico. Cada 15 días, domingo sí, domingo no, estamos emitiendo desde las 5 de la tarde hasta las 7, dos horitas, en el 91.4 de Barcelona. Bimikalo, ikalo, ikalo. Kono Jerry, e jambaro mala. Bimikalo. Bueno y a continuación tenemos eh, una pequeña sección de noticias de última hora y más adelante tendremos la aportación de zapateando directamente desde Ch desde México el DF desde Veracruz eso eso casi eh, llegamos Veracruz. pasando por Chiapas para el DF ya aterrizamos en Veracruz que está ahí en la costa. Mira, mira. Muy bien, pues entramos. Eh, las noticias de Nómadas Intópicos son noticias a, a temporales y noticias que a veces eh, tienen que ver con la actualidad y a veces que no. Y hoy queríamos mandar un saludo muy especial de despedida y de bienvenida. La despedida es a la revista Ella Crúa, que después de 18 años, eh, desgraciadamente, tiene que cerrar su publicación y pasar a una nueva época... Y esa nueva época eh, la hace junto con el semanario directa En forma de unos cuadernos, que serán los cuadernos de Yacrua que se publicarán cada semana dentro del Semanario La Directa. Es una pena que se pierda una publicación que llevaba tanto tiempo y que favorecía tanto la reflexión y, y ese intento de dar una larga duración, digamos, a los debates y no caer en el inmediatismo y en la noticia inmediata, que era lo que hacía Iria Crua. Y bueno, desde aquí felicitarles por la fusión y animarles, ¿no?, Sí, y, y bueno, y además hemos recibido un mail de, con una convocatoria precisamente por este evento, y es que, bueno, se va a hacer un acto de presentación del proyecto de la fusión Illacrúa directa, eh, que tendrá lugar el próximo viernes 11 de diciembre en la Tenebla Torna de Gracia a las 7 de la tarde. Bueno, eh, a la tenue de la torna está en San Sanpera Martir 37, en, en Gracia, como ya he dicho, estáis sí. invitados. Allá además se podrá disfrutar de una exposición de 18 años de la revista, con todo el arte y el grafismo que ha acompañado este, tem este tiempo, con las portadas y las contraportadas de Iñacrua. Y bueno, seguimos con las noticias. El pasado 16 de noviembre, una activista saharaui empezó una huelga de hambre en Lanzarote. Ella venía de Estados Unidos, de una, una gira, y cuando se quería volver a su país, al Ayun, el gobierno marroquí no se lo permitió y la secuestró y la dejaron en Lanzarote. Ahí ha empezado todo una, un problema. y bueno, el problema es que hasta el día de hoy todavía esta compañera que se llama Aminatu Haidar sigue en huelga de hambre que todo el mundo se lava las manos y bueno, eh, incluso hace un par de días, si no me equivoco hubo la posibilidad de, de, de, de quitársela, de, bueno, de mandarla para Marruecos otra vez lo que pasa es que eh, se dio un permiso eh desde el ministerio de exteriores de España y cuando en Marruecos se dieron cuenta de que iba a volver esta activista eh denegaron el el visado y no la no dejaron salir al avión desde allá Bueno, eh, denunciamos esta situación. No solo denunciamos que se maltrate y se vulneren los derechos humanos de una activista eh, reconocida internacionalmente como Aminatu Haidar, que tiene dos hijos que están esperando en Alejun, sino también denunciamos la situación eh, de, de jadez de los gobiernos con respecto al Sáhara y con respecto al la, a, a la reconocimiento del Sáhara como un Estado soberano. Eh, y que se le otorgue la posibilidad de, de ellos mismos pues eh, gestionarse y no permitir que Marruecos se siga invadiendo y aprovechándose de, de, de la situación de dejadez internacional. Ya hace muchos años que hubo una resolución de Naciones Unidas en la cual se otorgaba el derecho a la determinación al pueblo saharaui a través de un referéndum y Marruecos con esa estrategia de dejar morir al pueblo saharaui en medio del desierto está consiguiendo que cada vez haya menos saharauis y que cada vez sea más difícil que este pueblo que lleva una lucha, digamos, de treinta y tantos, cuarenta años desde que España abandonó el, el protectorado del Sahara pues eh, pueda conseguir vivir de una forma libre e independiente de acuerdo al a sistema de gobierno que ellos elijan. y seguimos aquí en Nomada Sin Tópico con las noticias. Eh, durante este programa vamos a tener micros abiertos, teléfono alerta, porque eh, podéis llamarnos... Eh, siempre que queráis, por supuesto, pero eh, en esta ocasión eh, tenemos los micros abiertos especialmente por un tema eh, relevante, en Bolivia. Hoy en Bolivia son las elecciones y eh, tenemos los micros abiertos para, si quieres mandar un mensaje, puedes llamar, lo vamos a registrar y lo vamos a enviar. ¿A dónde lo vamos a enviar? A la Red de la Diversidad, que es una, eh, un colectivo que eh, junta muchos colectivos de, de Bolivia y que están... Eh, Uniendo todas las radios libres de, de, de, de los distintos colectivos para eh, difundir lo que piensa la gente desde fuera de las elecciones. Tenemos una carta de estos compañeros eh, que dice así. Amigos y amigas, como Red de la Diversidad, Huayna Tambo el Alto, Yemba Tirenda en Tarija, Sipas Tambo en Sucre, además de contactos y alianzas en regiones de Beni y Santa Cruz, estaremos realizando una programación especial ese día. Sería lindo contar con palabras, reportes y comentarios de gente en otros lugares fuera del país. Por ello, queremos invitarles a acompañarnos en la transmisión y aportación de sus comentarios, informaciones y reflexiones. Estaremos transmitiendo todo el día en cadena. Personalmente, este compañero eh, estará atendiéndonos, este compañero que es Mario, que nos escribe. Y bueno, podemos... Eh, O sea, podéis hacer vuestras aportaciones aquí a Nómadas Intópico. Nosotros las registraremos y las enviaremos. O si queréis directamente, podéis enviar vuestras aportaciones a. Eh, apuntad, esto es una dirección de Skype. Es red elecciones 2009. Red elecciones 2009. Todo junto. Eh, conectáis vía Skype a, a esta dirección y podéis dejar vuestros comentarios. Y estos comentarios se difundirán por las radios libres de, de, de Bolivia. Bueno, eh, si queréis eh, más información sobre sobre esta, este um, colectivo o sobre el cómo cómo va el evento, eh, perdón, cómo va el, la difusión de, de, de estas ideas a través de la radio, podéis eh, conectar a www.whynatambo.com con w y natambo.com. y bueno estas son las noticias de nómada sin tópico continuamos a continuación con eh, el aporte de, de zapateando <música> جنن جنن صلي جنن جنن جنن جنن صلي من الحنا كنا خرب قلوبنا Pues sí, seguimos, nómada sin tópico, 91.4 de la FM, esto es contrabanda, y ahora mismo vamos con una entrevista, con un especial, perdón, sobre Mumia, un preso que está en el corredor de la muerte de Estados Unidos, que nos hará desde Veracruz, desde México, zapateando. Hola, zapateando, ¿andan por allí? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenas tardes aquí. Buenos días para ustedes. Ah, buenas tardes allá en Barcelona. Buenos días aquí en Veracruz. Pues en efecto, el día de hoy tenemos eh, la colaboración de un, unos amigos eh, y colectivo, ¿no? eh, claro, de amigos de Mumia, quienes nos han preparado pues este material acerca del de, preso político y además condenado a muerte allá en los Estados Unidos, Mumia a Muyama. Entonces, pues vamos a presentarlos. Ya, Bueno, hace 18 años, uno de los presos políticos más reconocidos del mundo se escribió así. Mi nombre es Mumia Abu Jamal. Soy periodista, esposo, padre, abuelo y afroamericano. Vivo en el proyecto de vivienda pública y de crecimiento más rápido en Estados Unidos. En 1981 yo era periodista para la Movie y presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia. Ahora soy escritor y comentarista de la radio pública. He vivido en el corredor de la muerte de Pensilvania durante 11 años. Ahora... Oh. A ver, parece que tenemos... Siempre un... cumple 28 años. Chicos, ¿Sí? eh, sí, sí, era, sí. hay un pequeño problema de línea y les escuchamos entrecortados. Si pueden repetir un momentito, yo creo que lo oh, retomamos. Ok, perfecto. Claro, Simplemente claro. ha sido un, un bajón instantáneo. Ya, ya. Cuando quiera. Compañera. Ustedes nos dicen. Sí, estábamos. Okay, ¿sí? sí, estábamos cuando Mumia se quedó un poco, se entrecortó en el momento que decía que trabajaba de periodista. Sí. Claro. Bueno, vamos, vamos rapidos. Venga, arriba. Bien, bien. Ah, entonces vamos. Sí, estábamos en eh, que Mumia dice: Soy periodista, esposo, padre, abuelo y africano americano. Vivo en el proyecto de vivienda pública de crecimiento más rápido. en Estados Unidos. En 1981 yo era periodista para URI y para el presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia. Ahora soy escritor y comentarista de la radio pública. He vivido en el corredor de la muerte de Pensilvania durante 11 años. Y luego comentábamos que ahora en diciembre de este 2009, Mumia Muyamal sigue en el corredor de la muerte. El día 9 de diciembre cumple 28 años en manos del Estado. Después de ser baleado Golpeado y detenido aquella madrugada del 9 de diciembre de 1981, él fue incriminado y condenado a muerte por el asesinato del policía Daniel Faulkner de Filadelfia. Las numerosas injusticias racistas que han marcado su proceso jurídico han sido reconocidas por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos, y cientos de miles de personas en el mundo han exigido su libertad. ¿Por qué se considera Mumia un preso político? En su reciente libro, La incriminación de Mumia Abu Jamal, Patrick O'Connor pone el caso en el contexto del activismo del joven Mumia durante el régimen del notario Frank Rizzo. Primero como integrante de las Panteras Negras y después como periodista que cubría los numerosos juicios que la organización naturalista MOC destaca el tremendo conflicto en esta ciudad de guetos entre Rizzo, dedicado a defender a los blancos contra la población negra gradualmente entrando en su territorio, y la antisistémica MOP, dedicada a acabar con el envenenamiento del aire, el agua, la tierra, y poner fin a la esclavitud de las personas, los animales, y todas las formas de vida. Para dar una idea de la intensidad del conflicto, el autor menciona que durante un periodo de siete meses, empezando a finales del 73, 40 distintos integrantes de MOP fueron detenidos 150 veces. Dice Obono, por más a, a MOP como salvajes urbanos, más... Abuja al grupo como revolucionarios dispuestos a hacerle frente a la brutalidad policíaca. Cabe señalar que Mumia fue amenazado en público por risa en 1978 por su reportaje honesto sobre el ataque militar contra Mob y el encarcelamiento de nueve, nueve integrantes de la organización. La naturaleza política de la incriminación de Mumia se ve claramente en las estancia de julio 1982, cuando el fiscal Joseph McGill. ...en el periódico de Black Panther, en el cual se fiesta de Mao Zedong: comillas, el poder político nace del cañón del fusil. En el reciente documental, en prisión mi vida entera", Noam Chomsky enfatiza que Mumia hizo el comentario inmediatamente después del asesinato del Pantera Negra, Fred Hampton, de Chicago, dice, fue uno de los peores crímenes de estado de nuestra historia, un asesinato de un organizador negro, Planeado por el FBI Con evidencia totalmente fabricada El FBI logró que la policía de Chicago Llegara a las 4 de la mañana para matarlo en su cama Mientras dormía Mumia estuvo ahí, se refiere al funeral Hizo declaraciones muy fuertes y apropiadas Las presentaron en su juicio para demostrar que era terrorista Una acusación totalmente indignante El Estado era el terrorista Una buena manera de conocer La lucha Mumia Muhammad Es leer sus propios libros y ensayos el... ella es el del corredor, mob en... y los movimientos que buscan cambios revolucionarios en el mundo. También conocemos los casos de otros presos y presas políticos, incluso Leonel Peltier, los nueve de Mob, los cinco cubanos, los ocho de San Francisco, Marlin Buck, Rachel McGee, Hugo, George, George, y al leer sus escuetos análisis del poder imperial o sus relatos sobre las vidas de personas enterradas vivas en las prisiones, entendemos que Mumia sigue siendo la voz de los sin voz. ¿Pero cuál es la situación legal actual de Mumia? Amplias movilizaciones internacionales de cientos de miles de personas pararon su ejecución dos veces en los años 90 cuando estuvo a punto de morir. Pero... Eh... Debido a la presión pública, el juez William Yu revocó la pena de muerte en 2001, pero avaló el veredicto de culpabilidad. Desde entonces, Mumia oficialmente tiene la sentencia de cadena perpetua. John determinó que la fiscalía no podía reimponer la pena de muerte sin celebrar una audiencia para decidir la sentencia. El 27 de marzo de 2008, el Tribunal Federal de Apelaciones del Tercer Circuito le negó a Mumia el nuevo juicio que él buscaba para comprobar su inocencia y también... Rechazó la apelación de la Fiscalía Carlos, sin audiencia. El 6 de abril de 2009, la Suprema Corte de la Nación se negó a escuchar la apelación de Mumia, efectivamente negándole el derecho a un nuevo juicio, pero todavía no decide si escuchar la apelación de la Fiscalía para reimponer la pena de muerte sin audiencia. Parece que está considerando otro caso, con unas cuestiones parecidas que podría facilitar la ejecución de Mumia. La situación se hace aún más peligrosa debido a la intensa presión aplicada por la Fiscalía, la policía de Filadelfia y los oficiales más altos del estado de Pensilvania. Sus mentiras tienen respaldo en un nuevo documental que está por salir titulado El Cañón del Fusil. El estreno fue planeado para el 9 de diciembre, pero el director eh, Tiger Hill acaba de anunciar que se va a tardar un poquito porque él ha encontrado valiosa información que quiere incluir sobre el sufrimiento de la viuda de Maureen Faulkner. manifestaciones en Filadelfia y otras ciudades en estas fechas para enfrentar los recientes atentados contra la vida de Mumia Bujamal y para exigir su libertad. En este momento tan crítico hace falta que las acciones se multipliquen en todo el mundo. Y bueno, este trabajo nos hicieron llegar los amigos de Mumia, una red de, pues de gente que está luchando precisamente por la libertad de este preso político que... que está en una cárcel de Estados Unidos, y pues les queremos presentar a continuación otro material, un audio grabado que nos hizo llegar Notilibertas. Agradecemos entonces, amigos de Mumia, a Notilibertas, eh, todo este trabajo para Nómada Sintópico. Pues muchísimas gracias también a Zapateando, ahora mismo lanzamos ese audio. Aprovechamos para saludar también a un programa de aquí de Contrabanda, que se llama Judicia a la Justicia. que ha trabajado en los últimos años muchísimo el tema de los MUV y en concreto la pena de muerte contra Mumia. Un saludo, Zapateando. Igual un saludo a todo, a la audiencia ya en Barcelona. Estamos escuchándolos aquí desde México y nos agrada estar con ustedes. Pues muchas gracias. Seguimos con el audio. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta dentro de 15 días. a pesar del cautiverio es aquella que se gesta para construir razón traspasando las fronteras delineando más caminos que unifican convicciones de buscar la libertad libertad para el que lucha el que lucha por la tierra libertad para el que lucha a pesar de la prisión podrán encerrar sus cuerpos corazón. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Uh -huh. Saludos desde México, donde los amigos y amigas de Mumia Buyamal estamos organizando un mitin en su apoyo para el 9 de diciembre y saludos especiales a todos ustedes en Barcelona que han trabajado por su libertad durante muchos años. Ahora que él ha perdido su apelación ante la corte más alta de Estados Unidos y las fuerzas de la ley y el orden aceleran sus esfuerzos para matarlo, sentimos que es necesario redoblar nuestros esfuerzos para ganar su libertad. No podemos permitir que lo maten por inyección letal, tampoco podemos permitir que lo entierren vivo en silencio. Lo queremos en la calle, donde todas y todos los nómadas del mundo le podemos recibir con los brazos abiertos. I did that, To play and come from Jamaica to London and then send some of the people back. back, back it's discrimination back. against Jamaican by the immigration in the England. Watch this. Discrimination against Jamaican by the immigration. They mean in the England. Discrimination against Jamaican by the immigration. They mean in the England. It's not right, it's Jam out order. Should I never put them in detention center? Should I never send the people back to Jamaica? If they was Entre las varias cosas que Mumia ha escrito sobre las migraciones en el mundo, recordemos su ensayo Murallas, escrito en enero del 2006, donde dice, a lo largo de los tumultuosos altos y bajos de la historia, algunos han levantado barreras para protegerse de los temibles forasteros. para proteger sus tierras de aquellos que podrían amenazar su paz. La historia registra los grandes esfuerzos de naciones e imperios de erigir barreras contra el otro, siempre presente. Sin embargo, casi nunca han tenido éxito. Vemos la construcción de murallas de concreto y acero en el Medio Oriente para marcar la división de Israel y Palestina. Los israelitas les llaman murallas de protección, pero para los palestinos son murallas del apartheid. En estos días, los legisladores en Washington hacen sus planes por la vía rápida para construir una muralla... A lo largo de la frontera con México son 3.110 kilómetros. La gran muralla china fue de 2.414 kilómetros de largo. La muralla de Adriano fue de más de 117 kilómetros. El muro de Berlín fue de 47 kilómetros de largo. Las barreras murallas de Israel van a rodear todo el país. Como la frontera con México es de 3.110 kilómetros de largo, la lógica sugiere que se va a necesitar una muralla más larga que la gran muralla china, la muralla de Adriano y el muro de Berlín combinados, murallas especialmente las más grandes, son barreras que reflejan el miedo al forastero, las murallas no son excepciones de confianza y seguridad, sino acciones de pueblos profundamente temerosos de los bárbaros de más allá de las fronteras, las murallas reflejan el final, la caída de las naciones y de los imperios, no su expansión o su fuerza. has in the Desde los años 90 ha habido apoyo para Mumia aquí en México. De hecho, una gran manifestación por él durante la huelga estudiantil de la UNAM. En 1999 Muchos de nosotros fuimos encarcelados Los que participamos en los movimientos sociales aquí Especialmente apreciamos los escritos de Mumia Sobre uno de los acontecimientos más fuertes del país en los últimos años En una matanza de inocentes que duró más de cuatro horas Los periodistas hicieron claro Su intención malévola de atacar y deshabilitar la red de indígenas del ejército zapatista Entonces la masacre despiadada de 45 civiles tuvo un claro objetivo político expresado por el grupo paramilitar Máscara Roja. Vamos a acabar con la semilla zapatista. A la luz de estas declaraciones, los 45 hombres, mujeres y niños y niñas de San Pedro Xenaló, no fue otra cosa que un medio para lograr un fin cobarde. Nos preguntamos, ¿qué es lo que hace posible tal cosa? En muchos de estos casos encontramos la aprobación de masacres atroces a través de la autorización, la rutinización y la deshumanización. La autorización ocurre cuando personas poderosas ordenan o permiten atrocidades para lograr sus fines políticos. La rutinización es el proceso interno en el cual, conducta obviamente malévola como asesinar bebés, se vuelve rutinaria y aceptable según las autoridades. La deshumanización es el proceso social e ideológico en el cual un pueblo es proyectado, percibido y tratado como algo menos que un ser humano. Hemos visto la vigencia de estos procesos diabólicos a cada instancia histórica mencionada anteriormente. Estos patrones prevalecen en Estados Unidos, donde la mera declaración de independencia habla de los despiadados salvajes indios. Tal mentalidad hizo de la masacre del arroyo de Wounded Knee, rodilla herida, el 29 de diciembre de 1890, una inevitabilidad histórica. Los mismos aspectos entraban en juego en Chiapas, donde los secuaces del estado atacaron al segmento más indefenso y menospreciado de la sociedad mexicana, los indios, los pueblos indígenas. Durante siglos, ellos, como los africanos, han sido sujetos a la deshumanización, por lo cual en Chiapas no eran vistos como seres humanos plenos de derechos inherentes, sino como instrumentos para utilizar en la guerra sucia del gobierno contra los zapatistas. You need in biology, to overtake. the make the to overtake your so that that everything is that's the devil's Ruin your your your mind with no En el 2006 Mumia expresó su solidaridad con los pueblos rebeldes de Oaxaca. Hace varias semanas una larga columna de miles de personas serpenteaba por el polvoriento camino desde la ciudad sureña de Oaxaca hacia México F, Una distancia de 800 kilómetros para apoyar la democracia y exigir la salida de su gobernador, el cual llegó al poder en una elección robada y profundamente corrupta. Los y las caminantes, una multitud abigarrada de maestros, estudiantes, campesinos, etc., siguieron su camino tortuoso sobre montañas y valles, bajo lluvias lacerantes, calor abrasador y frío penetrante, marchando durante 19 días para llegar a la sede del gobierno federal sus exigencias. Durante varias semanas he leído de lo que ha acontecido en Oaxaca. Y cada vez que leía algo, pensé en los estadounidenses que dócilmente aceptaron las elecciones corruptas en 2000 y 2004 como corderos llevados a la espada de las brochetas. Oaxaca, ahora el estado más pobre de México y también el estado con mayor población indígena, es una inspiración para gente más allá de las fronteras sureñas de México. del 2008, Mumia levantó la voz por los 13 presos políticos de San Salvador Atenco, ahora son 12. No solo habla de la represión, sino de la fuerza de la lucha, y dijo, de los más de 200 hombres y mujeres detenidos, el Estado se enfocó en los organizadores y líderes y sacó sus municiones pesadas para intentar destruirlos, y a través de ellos, la creciente resistencia popular a la represión estatal y a la confiscación de tierras de campesinos e indígenas. En 2001, los campesinos de Atenco organizaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e impidieron que el expresidente Vicente Fox les arrebatara sus tierras. Cuando prevalecieron, un movimiento nació. Fue esta organización la que encabezó la defensa de floricultores en el pueblo cercano de Texcoco y sigue siendo blanco del Estado. Un año después de las batallas del mayo del 2006, tres destacados líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, Fueron condenados a 67 años y medio de prisión de máxima seguridad. El agosto pasado, Nacho del Valle fue golpeado con 45 años adicionales por la resistencia de Atenco. Los frentistas de Atenco y sus compañeros de lucha están resueltos a pelear por su gente y por su libertad. Les urge el apoyo de todos ustedes. No habrá paz y no hay justicia, doctor Maya. Celebraremos ante la Embajada de Estados Unidos el 9 de diciembre, también reclama la libertad de otros presos y presas políticos que Mumia ha defendido con sus escritos. De hecho, su reportaje honesto con respecto a los presos de Mub es uno de los motivos por su propia incriminación. Aún estando en las condiciones más vulnerables, no deja de reclamar su libertad. En el 2008 escribió, «Ya es hora de que salgan los nueve de Mub. Increíblemente, han pasado 30 años. 30 años». desde que nueve hombres y mujeres de la organización MUC fueron injustamente enviados a prisiones en todo el estado de Pensilvania. Conocidos como los nueve de MUP, en realidad los presos y presas ahora son ocho sobrevivientes de la embestida policíaca del 8 de agosto de 1978 contra el hogar y oficina central de MUP, en el oeste de Filadelfia. Son África, Janine África, Mike África, Debbie África, Janet África, Eddie África, África, Andelver África. Mer, África, murió en la prisión de mujeres en Mansi, Pensilvania, bajo circunstancias misteriosas. Como muchos de ustedes ya saben, yo cubrí la conferencia de prensa del 8 de agosto de 1978. Cada periodista que estuvo presente sabe que unas pocas horas después la policía envió un boletín por escrito, cambiando por completo su versión de la manera en que la gente murió. Esto es razonable si consideramos que la gente probablemente era víctima de fuego amigo, pues la casa de Moop se había convertido en una galería de tiro. Por otro lado, ¿cuándo es la última vez que has visto la destrucción de una escena del crimen antes del anochecer, sólo unas pocas horas después de un asesinato? Esto es lo que pasó aquel día. También cubría el juicio, un desfile de injusticias legalizadas como nunca había visto. De hecho, unos días después del juicio, el juez Edwin S. Malmet habló por la radio para defender sus fallos injustos. Cuando participaba en un talk show de WWDFM, le hablé por teléfono y le pregunté sin rodeo si él sabía quién mató al policía. Él contestó en vivo en el aire, no tengo la menor idea, pero este tipo envió a prisión a nueve personas de 30 a 100 años.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 Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Uh, uh. Algo que consideramos muy importante es que varios de los presos y presas políticas de México han expresado su apoyo por Mumia. Varios de los expresos de Atengo participaron en el mitin que celebramos el diciembre pasado ante la Embajada de Estados Unidos y también leímos mensajes desde la cárcel de unos compañeros, compañeras. Gloria Arenas escribió Él es un preso político entre decenas de miles en el mundo, pero su dimensión ética lo hace un ser excepcional, una estrella cuya luz llega a muchas prisiones lejanas. Como presa política no puedo rehusarme a seguir su ejemplo. Los presos y presas políticas de México no podemos dar paso al derrotismo, al desánimo o a la inactividad sabiendo que hay un preso amenazado de muerte que lleva 27 años encarcelado y se mantiene en pie de lucha. Jacobo Silva Nogales le dedicó su ensayo. el lugar más profundo de las grutas escribió para Mumia a quien respeto y admiro y sé que resiste aún después de tantos años de prisión en un lugar que de ninguna manera es mejor que este saludos hermano este año estarán con nosotros en el mitin libertad para Mumia libertad para todos y todos los presos políticos abajo los muros de las prisiones My name is Mumia Abu Jamal I'm a journalist a husband a father a grandfather and in african american from death row this is mumia abu jomal y esta ha sido la aportación de zapateando para este programa de nómada sintópico hoy 6 de diciembre de 2009 Ya sabes que nos puedes llamar al 93-317-7366, eh, tenemos el teléfono abierto, puedes opinar sobre las elecciones de Bolivia o puedes darnos eh, alguna aportación sobre lo que se te ocurra. Todo será bienvenido. <música> Bien, seguimos con la sección Ecos de Liberación en esta tarde fría ya en Barcelona del 6 de diciembre. Un especial que nos va a presentar Gaby sobre el teatro del oprimido en el mundo. Creo que también es una cápsula, ¿no? Eh, sí, sí, es una, es una cápsula. ¿Ahora? Sí, es una cápsula en la que vamos a ver un poquito de qué va esto del teatro de lo oprimido y cómo ayuda a liberar a muchos pueblos en el mundo entero. Pero antes abre el teléfono porque tenemos una llamada. Vamos a ver, llamada. ¿Hola? ¿Oye? Hola, hola, hola. Hola. Hola. Sí. Bienvenido. estás hola, en... salud. Salud, compañero. Dinos bueno, qué... Bueno, bueno, por ese programa que dais. Bueno, lo que quería decir a raíz del momias es que América, siendo un país tan religioso, ¿no?, ...y habiendo entrado este buen hombre... ...según nos dan por los medios de comunicación... Eh, ...esperemos que quisiera la voluntad de hacer un indulto, ¿no?... ...claro, porque tenemos al Wu, por ejemplo... ...que por una alucinación de Dios... ...invadió Irán, ¿no?... ...y mató a mucha gente y está por ahí riéndose, ¿no?... ...y claro, al raíz de esto, pues yo creo... ...que los pueblos teníamos que cambiar nuestra mentalidad... Eliminar las fronteras que hay también dentro de nuestras mentalidades, ¿no?, tanto uh -huh. como racismo, como mucha, eh, no sé cómo llamarle, tanta basura emocional que tenemos dentro y vernos semejantes los unos a los otros y, y ser solidarios entre nosotros, porque ya vemos que el mundo que hay antes, ahora y hace dos mil años, pues... Son los mismos, ¿no? Los mismos, los mismos con una habilidad de distorsionar, de, de confundir, de, de engañar a la gente. Y tenemos que tener nosotros un poquito más de astucia y no creernos, no ser tan crédulos, ¿no? Tan crédulos lo que nos quieran vender. Movernos más, con, movernos más entre nosotros y descubrir dónde está el principio de la verdad, ¿no? Y no estar en la explotación y dejarnos solamente manipular, ni que nos vendan un televisor, ni una lavadora, sino mucho más. que es buscar que haya una emancipación de los pueblos y que haya una, uni una unión entre todos y le rompamos las barreras tanto terrenales como mentales. Y bueno, y a esa señora que, que ha llamado antes, que para tener ochenta y tantos años, pues le veo que mucha energía, también puede colaborar mucha gente de esa edad, comunicándose con otras y quitándonos las vendas mentales que tenemos casi todos. No, muchas gracias a ti por comunicar también y por decidirte a llamar a la contrabanda y compartir tu, tus pensamientos con nosotros. A, a vosotros que lo curráis bien, para que más o menos los que queremos tener una información fuera de la, la información institucional, Pues que, mira, que nos, pues, podamos escuchar. Pues aquí estamos, seguimos abiertos a las aportaciones de todos los oyentes. Muchísimas gracias. Un abrazo y salud para todos. Muchas gracias, ¡Salud! salud. Pues ahí seguimos. Y si Gaby cuelga el teléfono, lo deja abierto para los próximos eh, tele, eh, tele escuchas, digo, radio escuchas que nos quieran llamar. Y sin más dilación, entramos con Ecos de Liberación sobre el teatro del oprimido. Y Vamos allá a descubrir qué es esto del Teatro del Oprimido y cómo ayuda a liberarnos. Estimadas y estimados compañeras y compañeros, hoy en Ecos de Liberación os queremos compartir una experiencia apasionante relacionada con los movimientos sociales y el cambio que todas y todos deseamos. El teatro del oprimido, una experiencia liberadora. Teatro y pedagogía, dos bienes de la humanidad que constituyen la vida cotidiana de las personas. Porque relacionándonos y aprendiendo, la gente se desarrolla y en su defecto nos estancamos, nos deshumanizamos. Lo mismo que nos sucede sin música. ¿Te imaginas un mundo sin música? El ser humano ha estado históricamente ligado a la creación artística, pero a lo largo de la historia han ido apareciendo y evolucionando los sistemas de dominación y con ellos su necesidad de quitarles a las personas los medios de producción artística. Han institucionalizado el arte y los artistas se han convertido en una élite que el pueblo admira e idealiza desde lejos. Los seres humanos comunicamos hasta por los poros, necesitamos expresarnos. Cuando se veta la libertad de expresar, un clásico del autoritarismo, las personas nos volvemos tristes y rabiosas. Dentro de cada cual está ese demonio y ese angelito, podemos oprimir o ser víctimas de opresión. Y de hecho, lo somos cotidianamente, sin darnos cuenta, porque tomamos decisiones, actuamos, y muchas veces en contra de las necesidades del otro. Tal vez no seas consciente, pero cada vez que te relacionas haces teatro. Todo el mundo somos teatro. Somos actores con 10.000 caras, tantas como emociones, ideas y sentimientos que expresamos con nuestro cuerpo. Esta es la vida cotidiana. El drama, la tragedia, la comicidad o la crítica, por citar unas cuantas. Es enorme el potencial que tenemos. Se está demostrando en el mundo entero que existe un lenguaje universal y que maravillosamente las personas de todo el globo nos entendemos. Sí, puedes pensar que es la música, y también el teatro. Una simbiosis posible que revela a los seres humanos su propia naturaleza y de este modo los humaniza. Ahora hablamos del teatro, sí, el teatro del oprimido, una experiencia liberadora. El teatro del oprimido surge como síntesis metodológica en los años 60 en Brasil. El descubridor, un joven universitario inquieto socialmente y ligado al movimiento de teatro denuncia inspirado en el teatro épico de Bertolt Brecht. Este joven se llamaba Augusto Boal y fue el descubridor de una manera de hacer teatro poco común. Augusto Boal dedicó su vida a la divulgación de esta metodología porque tenía un potencial de transformar la vida de las personas hacia su propio deseo como comunidad. A partir de las ideas y técnicas del teatro social, la pedagogía del oprimido, el teatro convencional y las aportaciones decisivas de personajes del pueblo tan desconocidos como decisivos, fue dándole forma a la herramienta para que los que lo utilicen se comuniquen sinceramente y desde la mente y el corazón. La imagen como lenguaje y el análisis sociopolítico como instrumento de medida colectivo en dinámicas y juegos orientadas a la toma de conciencia individual, grupal y hacia las raíces de los dramas que vivo, que vives tú y que vivimos todos. Para algunos es un juego que abre canales de comunicación directa, una herramienta para mirarnos a los corazones y hablarnos a los ojos. Para otros es una dramaturgia utilizada para la resolución de conflictos latentes, violencias culturales y estructurales que afloran gracias a la escenificación y que se resuelven en comunidad. Pero sobre todo es un método político para intervenir en temas de los que nadie se atreve a hablar, para desvelarnos las opresiones y animarnos a replantearnos los por qué, cómo, cuándo y experimentar los que pasaría así. ...como en un laboratorio social... ...del que salen posibilidades de acción... ...que luego pueden experimentar... ...cada cual en su propia vida... ...hoy en día, el teatro de lo oprimido... ...se aplica en todo el mundo... ...desde la India, China, Singapur... ...Senegal, Israel, Alemania, Brasil... ...Argentina, Turquía, Perú... ...y un largo etcétera... ...como no entraría... ...toda la lista de países en los que se practica... ...mencionaremos tres casos excepcionales... ...para el modo de ver... ...de quien nos presenta este espacio... En primer lugar, mencionaremos al grupo Jana Sanskriti de la India. Hace 25 años, un joven con inquietudes sociales emprendió la tarea de propiciar el debate sobre las castas y el sometimiento y anulación de la mujer en su país. Ganguli Sanjoy es el nombre de este filósofo. 25 años llevando a cada aldea la metodología de creación, las piezas de teatro sobre clasismo, patriarcado, sobre la reforma educativa, etcétera. Hoy día son un movimiento nacional con más de 150 grupos y sedes, una federación nacional, comunicación efectiva entre toda la red y trabajo conjunto, multitud de grupos que se han creado, que se han liberado y que trabajan para liberar más y más conciencias en cada pueblo, en cada barrio de la India. Los medias no dicen nada de este fenómeno, ni siquiera le darán un Nobel a tan noble activista que trabaja por la paz. pero sí se lo pueden dar a un aliado del Grupo Bilderberg, como es Barack Obama. Otros candidatos a mi personal Premio Nobel de la Paz se llaman Cardboard Citizen. Ellos surgieron en 1991. Se trata de una compañía del Reino Unido cuyo emprendedor principal fue Adrian Jackson. Ellos son, sin techo, organizados en una compañía de teatro. Se han profesionalizado y tratan temas como la exclusión social, la barbarie materialista de nuestra sociedad, las violencias de género, entre otras. ...cuentan con más de 20 piezas... ...y una organización muy fuerte que interviene en todo el país... ...el tercer caso admirable de militancia política... ...y manejo del teatro del oprimido... ...como un instrumento de transformación social... ...lo tenemos aquí en Barcelona... ...hay muchos grupos... ...pero yo quiero hablaros de uno... ...os quiero hablar de Teatraviesas... ...un grupo de teatro del oprimido... ...que lleva 5 años madurando y creando piezas de teatro foro, ...entre otras creaciones artísticas... ...como Performance, Teatro Invisible, Teatro Imagen... Teatraviesas ofrece formación puntual sobre teatro. Teatraviesas trabaja para la promoción del teatro desde lo oprimido como herramienta para el diálogo y la transformación social. No hay lucro ni cartón. En su andadura han creado diversas piezas de teatro. Piezas como El educador, una historia de un chico que desea realizarse en la vida en un oficio tachado de femenino. O La vida no se puede empaquetar, que es una historia de una abuela a la que le hacen acoso inmobiliario. Y también tenemos Lara en el círculo, que es una creación excepcional que trata el tema de violencia de género en la pareja. La humanidad y la estética del oprimido utilizadas por este grupo de teatro atrae a muchas personas a participar en los foros colectivos. Desde ahora os advertimos que el teatro-foro es una forma de hacer teatro, nada convencional. El teatro-foro es una de las técnicas que se utiliza en teatro del oprimido. Es una manera de hacer teatro no convencional. Porque ya no nos van en las fórmulas tradicionales en que los espectadores pasivos contemplan el trabajo de profesionales y finalmente aplauden y se van vanaglorian de haber asistido a una obra de teatro con contenido social. Nosotras hacemos teatro para espectactores y espectactrices. Partiendo de que todas las personas somos actores y actrices, se brinda la oportunidad de actuar y de cambiar las realidades opresivas. es una búsqueda conjunta de soluciones alternativas a la violencia cotidiana. Si te interesa seguir de cerca este movimiento o si quieres recibir información de las próximas actuaciones tanto de Teatraviesas como de otros grupos de la Plataforma del Teatro del Oprimido de Barcelona, puedes escribirnos a info@teatraviesas.org y te adjuntaremos a la lista de seguidores de este movimiento teatral comprometido. estimada Hola. Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, dígame. ¿Salgo por antena? Estás en antena, sí, dime. Pues a, a, felicito a este chico que acabo de, de hablar ahora y me gustaría saber su nombre. Hola, buenas tardes. ¿qué hola, tal? buenas tardes. Te felicito... Gabo, y quiero saber tu nombre, porque todo lo que has dicho es muy positivo. Claro que sí, ahí estamos. Oh, eh, bueno, conscientes pues sí. de que somos actores y actrices sociales. Sí, sí, yo lo veo, es un artista, ¿eh? Completo. Y, y tú también, y todos los que están escuchando. Tenemos que tomar sí, conciencia de esto, sí, tenemos pues, un si gran que... poder. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gabo, ¿y tú? ¿Cómo? Yo me llamo Gabo. ¿Cómo dices? Gabo. Gabo, Gabo, sí. ¿qué quiere decir Gabo? ¿Javier o...? Bueno, es de Gabriel, pero me dicen Gabo. Gabo, ah, bueno para abreviar. Exactamente. Bueno, yo soy la que llamé antes. Ya no quiero, ya no quiero robar más tiempo, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Te felicito, eh, te felicito por lo bien que has hablado. Gracias, sí. un abrazo vale, fuerte. Vale, gracias a ti gracias a vosotros. Dios. Pues aquí seguimos. Estos son los Nomadas Intópico. Acabamos de escuchar esa producción sobre teatro del oprimido. Y bueno, tenemos un temita a hacer por ahí de música. ¿Cómo lo ves? Eh, Te mitad de unos colegas de Canarias, eh, esto se llaman Canary Island Soldier, son un grupo de música así como ragamuffi, hip hop, eh, que están metiendo caña y que hablan sobre eh, migración y estos temas desde un enfoque muy solidario y muy positivo y bueno, yo porque los conozco he trabajado con ellos personalmente, con Virgilio Compañero de trabajo en los centros de menores en Tenerife. Una experiencia dura. Y bueno, aquí está este mitad de los Canarias Island Soldier. ¡Ahí va! Busca la manera de denunciar Un poco rechazo social sin levantar la voz, sin gritar Pero sin callar, ni caer en tópico Ni caer en tópico No tengo prejuicios, pero sí principios Y esto ya llegas al infierno La verdad que la teoría se y nos aleja de nuestra propia raíz Todos seremos infelices mientras tengamos en cuenta sus pequeños matices, como el color de la piel. Mientras tengamos en cuenta sus pequeños matices, como la raza o la religión, son diferencias que no significan nada. Millones de personas perseguidas, maltratadas. Qué queda eso. Vámonos, eh, teníamos el micro abierto, nos han estado escuchando aquí con nuestros diálogos internos mientras sonaba la música, pero es lo que tienen las radios libres, que son radios que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies y a veces con las narices también y los brazos y las orejas y no sé. De manera transparente, claro que sí. Queríamos saludar a un oyente muy especial... que nos ha mandado un email y nos hace mucha ilusión que nos escriban y vamos a leer. Es un compañero que se llama Sergio Santiago Cruz y nos dice «Es primera vez que los escucho gracias al compa al Zipar, de Zapateando y no tengo más que felicitarles. Me cae que en el mundo solo existen dos cosas, lo bueno y lo malo, lo que joden, los que joden y los jodidos. Los primeros organizados y muy pocos, y los segundos un chingo pero con ganas de organizarnos». Doy gracias a los alcances científicos y tecnológicos que bien pueden servir para las dos cosas, buenas o malas. Gracias a eso podemos gritar a todo el mundo la maldad de los represores. Le digo a mis hijas, universitarias ellas, que qué pasaría si estos programas fueran escuchados en una radio común y corriente que a diario oímos. Pues los ricos huevones tendrían que aprender a ganarse el pan con el sudor de sus frentes, cosa horrorosa para ellos. Por mientras, ahí lo dejo, esperando que el Creador les dé a ustedes sabiduría y tiempo suficiente para mejor platicarnos e ilustrarnos. Gracias. Sigan con todas las esperanzas por delante. Atentamente, Sergio Santiago Cruz, del Comité de Defensa Popular, Martín Lacero. Cosoleacaque, Cosoleac Veracruz, México. Hola, ¿me escuchan? Esa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo te bien, va? Bien, Solamente es llamado para enviarles un saludo muy, muy grande de aquí, de la plaza central de la ciudad de una ciudad que está aquí en Transilvania y a través del teléfono enviarles un poco de chorizo rumano y aguardiente y también para todos los nómadas, para las mujeres y saberes y para la, la zapateando, no para los compas de México, que huelga y Radio Proletaria estamos aquí con César en una investigación etnológica, fuimos por Berlín, por Milano y ahora estamos aquí en Transilvania, Rumanía el país de los vampiros ah, ¿qué? ¿Cómo están? ¿Qué está César a su a su gran... Eh... a su gran gurú el Conde Drácula o qué? Eh, te escucho muy bajo está, Que si digo, si César está buscando al Conde al conde Drácula a su gran Sí, gurú. César está buscando aquí el Castillo de Drácula también, ¿no? y vamos a visitarlo dentro de dos días Les enviamos saludos tremendos, tremendos a todo el mundo y un abrazo fuerte porque aquí hace mucho, mucho frío ya empieza a nevar Pues un gusto sentirles desde Transilvania aquí nos hemos quedado, Gabo y yo, solos Haciendo este programita sí. y siguiendo con nómadas, pero contentos y igualmente, felices. Igualmente, igualmente. Vamos a traerles informaciones muy útiles, seguramente. Ojalá. Un ajá. beso, un beso. ¡Qué bueno! Adiós, adiós. Un abrazo grande, bueno Un abrazo. Otro chao. para chao. hacer esos nómadas. Chao. Hola. Salud. Chao, adiós, chao. adiós, adiós. Hasta ahora. Pues ahí quedaba desde Transilvania ni más ni menos que nos llama la mitad del equipo. Uy, qué miedo, tío. Que <risa> era este grupo que sonaba a canario, Gaby? Que me has dicho esto es un bombazo y la verdad es que suena, ¿eh? Sí, los Canaria Island Sol Soldiers son un grupo pues así pequeñito con ganas de, de, de, de compartir nada más así y se comparten por ahí por las fiestas en Tenerife, en, en, en, en las Palmas de Gran Canaria han hecho conciertos sí. en otras islas. y la verdad que son gente nómada eh, que están pegando fuerte y bueno, como ellos pegan fuerte por ahí por Canarias, aquí en Barcelona también tenemos un grupo que está pegando realmente fuerte, tío yo la verdad que no he podido dejar de moverme los conciertos en los que he estado de este grupo que se llaman Murgache y que son más de los que hoy tenemos aquí, pero ya son son mucho, mucho, mucho, bueno yo quiero que se presenten ellos mismos eh... Hola Gabo, encantado de estar contigo. Acercaros, acercaros un poco a los micros. Claro Esto bien. es como los conciertos: si no te acercas al micro, la gente no escucha nada. <risa> está bien, está bien que lo digas. Bueno, hola. Eh, nada, que te decía, un placer estar acá con ustedes en Contrabanda. Y nada, estamos, soy, yo soy Leo, eh, tengo aquí al lado mío Jeremy, eh, Duncan y Pepe. que somos los que hoy representamos a Murgaché faltan dos integrantes más, Fabio y Rodri que no han podido venir hoy por cuestiones de trabajo y movidas y nada, hemos venido por, este, encantados de tu invitación y, y nada, a, a hablar un ratito con vos y con los que nos estén escuchando Murgaché es un grupo joven un grupo que hace relativamente poco que se, que se ha consolidado ...pero ese poco ha sido muy condensado... ...porque bueno, ¿desde cuándo os conocéis? ...desde digamos el 2007, 2008, os juntáis... Murgache, hola, buenas tardes, soy el Pepe... Murgache existe desde hace... ...desde 2008, como banda en principio... ...hola, a lo mejor Fernando me reta porque no estoy cerca del micrófono... ...sí, decía... Eh, Murgache es una banda que existe del 2008... ...en principio una idea compartida con otra gente también... Bueno, ...arrancamos con el Leo y con el Duncan en algún momento... ...después de plantearnos algún momento seriamente... ...también diciendo qué hacemos... ...y seguimos tocando o qué... ...se disolvió en algún momento una, una formación... ...y quedamos nosotros tres... ...y en marzo del 2008 empezamos a hacer canciones... ...hasta octubre del 2008... ...donde en algún momento dijimos... Bueno, ...vamos a grabar a ver qué es lo que hay... ...a ver qué es lo que estamos haciendo para escucharnos... Otra ...cosa que en ya hace todo, todo... ...alguien que esté tocando música... ...le gusta también escucharse un poco... ...para aprender de, de lo que estamos haciendo... y en noviembre del 2008 tocamos por primera vez en Cambias eh, para una fiesta que organizó precisamente la gente de Teatraviesas, a la cual la aprovecho y mando un saludo eh, y en esa fiesta un poco hubo una cosa muy graciosa y es que había demasiado ruido ambiente y poco ruido de la música o sea, no, había, no se escuchaba mucho y en aquel momento Jeremy, quien hoy es el cajón de la, de la banda estaba en aquel momento entre el público, se acercó y dijo yo creo que a usted le falta algo y desde entonces forma parte de él desde, desde ese momento forma parte él también de la banda Y a posteriori se suma Rodrigo en el bajo también y el Fabio, bueno, que presentaba Leo también, bueno, que también es hermano de Leo, quien nos aporta con las congas todo el, el ritmito así de lo que estamos haciendo. Todo 2009 ha transcurrido prácticamente en tocar al menos una vez por mes. este ha sido el objetivo, componiendo temas, repasando las cosas que teníamos, adaptándola a seis personas. Y tocando en varios lugares para poder, no sé, entre, entre difundirse y probarnos a nosotros mismos también. Creo que esa es principalmente la idea, ¿no? O sea, mm. es pues, un pequeño objetivo y eso. Y este es uno más, venir a la radio después de tantas veces que Gaby nos ha invitado y venía a pasar un ratito por acá. Agradecidos de que estén aquí y, bueno, y cuando les escuchemos, doblemente agradecidos. Y qué tal si, si antes de seguir con la entrevista, nos tocamos un temita para que los oyentes ya se vayan sí, haciendo bueno. una idea ver, de que... Sí, sí. Solo deciros que vais a oír una fusión muy especial de gentes, de personas de, de muchos lados del mundo De Irlanda, de Argentina, de Uruguay, de CAI y, y que es muy interesante Bueno, Rodri, nos vais a tocar? El Rodri también es de, eh, vivió muchos años en México, o sea, tiene su acento mexicano muy pegado también en el, en el hablar Interesante, interesante Y de tocar ahora, eh, ahora... Vamos a tocar una canción que se llama Me duelen los ojos Y bueno, son así, más o menos. Me duelen los ojos de ver tanta belleza Me duele la cabeza de pensar Con la cabeza llena de puntos suspensivos No encuentro los motivos para hablar Pues no hay en este mundo Dolor más verdadero Ni más profundo agujero Que el miedo a ser feliz Las ganas de mojarse Se quedan en la almohada noche vos no estabas y me fui para el sur, al sur, al sur de todo y en los dientes, me duele la sopa caliente que no recibí, con dinero y alcohol, el bueno de las tiendas, pa ya las deudas, se puede descansar a lo lejos. Me está mirando mi espejo Y no me cobra por verdades Y va buscando tempestades En mares desconsolados Y turbios de algún pasado Que no quiere despertar Ni estar durmiendo Solo quiere gritar Aunque pueda romper las cadenas con mis fuerzas Son más duras las pesas que hay en el corazón Ayer sufrió por vos, hoy quiere ser feliz No hay luces en el pueblo Es la hora de dormir Podés dormir tranquilo, el último tira el vino, tiene miedo a la ciudad, no puede faltar a clases de historia, perdió la memoria, no sabe qué pasó y mucho sufrió, y cantó mil canciones, no tiene razones para sobrevivir, ¿quién puede vivir en la oscuridad? facturas de luz y vejas y aunque pueda romper las cadenas con mis fuerzas son más duras las pesas que hay en el corazón ayer sufre por vos hoy quiere ser feliz no hay luces en el pueblo es la hora de dormir es la hora Wow. Bien, ahí queda eso, probando el sonido en directo Sabéis que la radio es siempre artesanal Muy bien Esperemos que nuestra audiencia no tenga nada que objetar Al tremendo sonidazo que lanza esta banda aquí Hombre, ¿eh? que se vengan a escucharlo acá sino... la verdad, Aquí suena bien, aquí suena bien Al otro lado los micros no sabemos Aunque que se vengan esta noche que tocamos en vivo Ahí en el Underground Club ¿Dónde, ¿Dónde está eso? Ganada el PNES eso? número 19 Travesera de Valmes con... Travesera de Gracia con Valmes Un poco más abajo Club bastante chiquito, pero bueno, hay ambientadito para hacer un poquito de ruido Hoy a, las, a partir de las 10 de la noche. Está bien, Ander, la o... Amiga, este, Runaway, Runaway Systems System, nos invitaron a tocar ahí, con eso hemos tocado en otra oportunidad. Ellos se organizan el principio de la fecha y nos han invitado a tocar, así que abriremos para ellos un poquito para a, a partir de las 10 de la noche este, estaremos ahí empezando, uh -huh. eh, luego estará Runaway, será hasta cerca de las doce de la noche y hay un muy buen ambiente, eh, buenas. Buenos tragos Buena compañía Y buena música eh, pues underground, underground Underground ¿no? Underground Se sí. sí. llama Underground sí. Está en Granada del Penedés Sí Número 19 Vamos para allá Muy bien Claro bien, que bien. sí es que dan ganas bien. de más Dan ganas de más ¿Verdad Fer? Sí, sí, sí Yo no sé si Tocamos de... otro tema, David ¿crees? Eso sí, es estaría muy bueno Oye Esa, esa, esa La locura vale. parece como si fueran pocos te pierdes en el silencio y en lo poco de tu desesperación En una canción te despierta la alegría Anoche se pegar el día llegará y la inspiración te abandona porque a veces la locura no es lo que sea lo suficiente La locura no es lo que sea lo suficiente. de alma en sus días porque sin remedio les tocó la fría y no hay una canción que le dé alegría nada que decir palabras que se escapan no quieren agredir pero la verdad destaca su forma de vivir rompió todos los moldes no supo convivir de dos golpes no puede sonreír si afuera solo hay Palabras que hieren, mentiras que cubren Los actos reflejos del sucio poder Nunca llega lejos si camina al revés No lo dejarán si camina al revés De noche trastornado, no puede resistir Destapar el escuchado. todo tiene que salir Dormir en el tejado, hipoteca de nariz Ahueca los pesados, solo quiere sobrevivir Despierta la alegría. Anochece, pero el día llegará. Y la inspiración te abandona porque a veces la locura no es lo que se lo suficiente. La locura no es lo que se lo suficiente. una locura no es lo que se lo suficiente. La locura no es lo que se lo suficiente. La locura no es lo que se lo suficiente. La locura no enloquece lo suficiente. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, oye, cómo me alegro de, de, de no ser normal, tío. Sí, <risa> que, esta canción. Esas me cosas que se pierde la gente normal, ¿no? Ay, claro, tío. Qué bueno, qué bueno. Qué subidón, ¿eh? Qué o sea. subidón, tío. Y bueno, eh, me gustaría... Bueno, a mí una cosa que me interesa... Bueno, la musicalmente, bueno, rollísticamente todo genial, ¿no? Pero una cosa que me interesa es, ojo, vosotros sois eh, colegas, ¿no? Y sois de distintas partes del mundo, ¿no? Y pues, no sé, Duncan es de Irlanda, eh, Pepe es de, de, de Argentina... Eh, Leo es el Uruguay, Uruguay Cádiz. de Cádiz. Bueno, es lo que tiene la, una ciudad como Barcelona, ¿no? Que uh -huh. es un punto de encuentro de mucha gente vagabunda del mundo, que va y viene, que hay mucha gente que está, hay otras que están por otros lados. Eh, como la compañera vuestra que estaba llamando hace un momento desde Transilvania, eh, es... que son cosas que en Barcelona pues llegan a ser normal porque es lo, es lo rico que tiene nuestra música nació acá. No se no se puede decir que sea de ningún lugar en particular, sino de todo el mundo y de todos los que la quieran escuchar y les llegue adentro, ¿no? Y todos aportamos nuestra influencia, nuestra nuestra vida, nuestras vivencias y, y eso es lo que en, en lo que nos gusta que no nos definimos como un grupo que tenga un estilo que seguir ni nada, sino simplemente un, un grupo de gente que le gusta expresarse y así es como sale, en un lugar tan bueno para expresarse como es Barcelona y en los lugares tan alternativos y lindos que hemos estado, eh, que vos bien conoces, y, y eso es, es lo que nos sale y es lo que tenemos para ofrecer. Y, y a los que les guste, pues nosotros encantados. Bienvenido a todo lo que lo quieran compartir, está claro, de una. Esto, esto tiene que, que fluir, tiene que fluir, tío. Claro que sí, Barcelona está, es una oportunidad, ¿no? También aquí salimos nómadas, eh, de todo tipo, ¿no? Como este programa, nómadas como vosotros, nómadas como los compás que están en, en Transilvania. Eh, y bueno la gente de México también claro o sea sí nosotros preferimos decir más que de vagabundos nómadas no claro. claro como más de <risa> creo que es un poco allá donde vayas lleva a quien eres así no ahí o sea, está y compártelo este. y si se une sí, con otra mismo. gente que es prácticamente lo que pasa acá o sea encontrarnos de repente yo a Doncan lo encuentro por primera vez en Holanda que fue su su, su pareja esto de hecho una amiga mía de muchísimos años mi hermana Nomadiando. Eh, no, exacto eh, y me lo encuentro a Doncan tocando Negra Murguera de la Versuit del Carabat en Ámsterdam en Holanda y digo ¿Y, ¿quién es <risa> Y, y, eso. y la vida quiso que cuando yo llegué a Barcelona a, a vivir, caí en casa de ellos, pues me, me abrieron un huequito ahí, a lo cual a, a los usamos por, por vida por eso también. Y, y había dos guitarras, man, y nos pusimos a tocar ahí con el señor. Entonces, como que ¿no? era difícil que no pase algo también, ¿no? O sea, porque era como que lo veníamos pidiendo ya desde la primera vez que lo vi ya cuando estábamos en Holanda. Leo era vecino de Duncan, en algún momento yo estaba con otras historias, y Leo y Duncan siguieron haciendo cosas por su cuenta también. Gran parte de, de, de, de lo que se hace de letra. viene o proviene de lo que de lo que escribe Leo también, con lo cual es este casi el 80% de lo que él escribe es, Influencia muchísimo en la música que hacemos y definimos el, el resto componiendo entre entre todos un poco y aportando obviamente eso, o sea no no hay un no, no, no existe Murgaché si no estuviésemos todos en este momento como Murgaché y si el día de mañana se acerca gente para poder participar de esto porque convence con el hecho de que tiene algo para aportar a esta música o crea un grupo donde toca con nosotros o lo que sea que pueda hacer compartir es genial está abierto esto a que eso pare. ¿no? Y así vamos encontrando gente como Arnaway Estaba gente de Los Negritos Inclusive con quien hemos compartido un escenario En un festival que se llevó a cabo en la Familia del Clote El 3 de Octubre, otras bandas más De The Jam, gente inclusive de Girona Que vino a tocar con nosotros los Bueno aquí. Pepe, perdón que te, que te, eh, Acá Gaby, este, estuvimos concretando Que para el 19 que hay una fiesta grande En Cambias, ¿sí? ¿sí? Este, me dijo que, que podía aportar un solo bueno de, de flauta. Eh, compromisos sí. vivos en vivo se llama esto, sí, David sí, Todos sí. tus oyentes ¿Qué? me escuchan. Ah. De aire estábamos hablando y bueno, queríamos Va. hacerlo ahora. A la, en la pileta en cambio, Pero, ¿no? eh, eh, Estoy empezando, ¿eh? Yo <risa> creo que empecé a aprender a tocar la flauta cuando bueno cuando decidieron ya ir tirar, ¿sabes? tirarse a la piscina ustedes, ¿no? Bueno, eh... Cuidadito con esa propuesta Que el 18 es la fiesta de los 19 años de contrabanda También me lo estuve diciendo Y sí, sí. En, el, en el casal de Llovas de Gracia Durante toda la tarde, ahora talleres de radio y Luego conciertos ah, sí, bueno. Con eh, la Kinky Beat de Grupo Estrella ¿Eh, Te sí, creamos señor. la casa por la ventana En estos 19 añazos O sea que el Gaby pueda andar más soplado que la flauta <risa> <risa> eh, es, es una condición Eh, imposible de, de evitar, esa tiene que estar así. Si no, no, no Ay, a tranquilo, Fer, guardaré algunas fuerzas para, para mantenerme firme ahí. Claro que sí, claro que sí. La verdad es que os he escuchado por el MySpace, ¿no? Eh, sí. Así Y joder me, me gusta tanto que Bueno pongo ahí me No se puede bajar Es una pena ¿eh? A ver si vendéis Algunos disquillos O algo en Un conciertillo Porque no, a ver, bueno, sabemos, estamos, estamos trabajando haciendo, en eso Estamos esto. haciendo <risas> grabaciones Un poco mejores Para que sean un poco A ver Para que, que la escuchen Desde el MP3 Hasta en la casa Que se entienda un poco Lo que bien Lo que se está Lo que se está tocando <risa> Pero de todas formas Podéis dar el MySpace Para que la audiencia claro que sí. pueda Acercarse <ríe> y, bueno, y tener MySpace.com Barra Murgaché Está la web también Que es murgache.com Donde generalmente se, se publica todo lo que se va haciendo mm. Es donde la gente puede dejar comentarios y demás, vamos, una web normal. Y bueno, en YouTube, que es youtube.com barra murgache, salen también los videos de los shows que se han ido haciendo en vivo, ahí se cuelga todo, por lo general. Bueno, pues vamos con otro temazo y luego yo sigo... Luego tengo una, una pregunta puntillosa, vale. ya veréis, os voy a sacar ahí. Claro que sí. A ver. Bueno, vamos para allá. Llegados a este punto hay que pararse y ponerse a pensar, mirar atrás. Fijarse en el camino, ¿dónde puede que este destino nos mintió? Si es que hay destino y si no. ¿Cómo es que vas paseando en un Mercedes y a tu lado gente muere? Y sigue sí. saliendo el sol. Y sigue saliendo el sol. Y sigue saliendo el sol. marcarse y decir que esto es por culpa de esos dos o es culpa de la gente ambiciosa que domina la oficina pero ese es el motivo porque el mundo se hace gris y se marea la culpa verdadera es de todos la tengo yo, la tenés vos Llegado el día primero, voy y cobro el sueldo entero que gané honradamente. Me da para pagar el alquiler, los vicios y el MD. Me quejo si no llego a festejar con Maris cada Navidad. Y en la otra punta de la tierra no hay más cena que este triste pan. Y si pensando, voy cayendo en la teoría, es que las necesidades son mentiras, yo daría toda mi pena por un pan. Y si cayendo, en la cuenta del olvido, hay más pájaros sin nido en mi. Y en el mundo hay más dolor ¿Qué vas a hacer para que en el mundo Ya no haya más dolor? Decime, decime En hay más dolor En el mundo hay Sufrir que zapatos parejos no es consejo Es una idea que no quiere que le creas Sino que creas en vos Puede ser que entre los dos no haya barreras Sin orgullos al final Ando viejo, ando cansado, ando prestado Ando bien y ando mal Tuviera que elegir porque me toca una guerra que pelear Sin morir por religión por bandera lo que tiene que pasar Es lo que tiene que pasar Eso prefiero por amor a mis ideas y vivir hasta el final en el mundo hay más Hay quien no puede elegir porque está en medio de una guerra en personal pensar Casi nada, casi nada ahí, ahí va Uy, no sé si sueno o no sueno yo Bien, seguimos, Nomada Sin Tópico 91.4, sabéis que nos podéis llamar Podéis preguntar, nos queda un cuartito de hora de programa y bueno nueve tres tres uno siete siete tres seis seis y yo tenía la pregunta quisquillosa que no es tan quisquillosa dispare ¿no? a ver a ver en medio de esta Barcelona mestiza no que muchos le dicen postiza <risa> que es que hay un montón de propuestas no que se mueven en esos espacios en los que vosotros estáis del mestizaje la fusión del tal cuál es la propuesta particular que tenéis o que, qué creéis que os hace un poco diferentes del resto de ese gran Eh, fermento que hay de un montón de bandas Digo, Chesudaka, Cumbianabis eh, eh, No sé Los Batuqueros de la calle Un montón de bandas que están moviéndose En, en, uh -huh. ese, en este ambientillo, haciendo cosas muy buenas Todas, eh, no es una crítica ni, en absoluto Sino eso Que, que, que destacáis vosotros O qué os gusta de esa escena que no, no sé. Básicamente que exista es lo mejor que puede pasar claro. o, sea, o sea, partiendo de la base de que existe Un montón de gente que se anime a hacer cosas Para poder sacar adelante ideas, proyectos Creo que de, de original Es que eso lo juzga la gente más que nosotros, en realidad. O sea, si realmente es que hacemos una cosa diferente a... Si es que se nota que tenemos la influencia de... o si eh, es que realmente somos tan originales, en realidad. O sea, en principio creo que eso te lo demuestra el, el estar con gente delante, que cuando es un lugar chiquitito, como en un uh, antiguo barricarme, de repente se ve un video de YouTube que está todo el mundo bailando, saltando y pasándosela bien. Un poco las realidades que nos chocan todos los días, en algún lugar desembocan también, y desembocan en el cambiar un poco la energía. Si es algo negativo, lo tratamos de transformar en algo positivo. Desde el baile, desde el movimiento, o sea, hay, hay una realidad, o sea, Murgache tiene... La base misma de Murgache está en la percusión, con la idea de que el origen que es el, y el África, que es donde venimos todos en algún momento, rebota en el cuerpo también esa percusión y te invita a moverte, te invita a bailar. Y ya después, si te aprendes a notar la letra, eso ya es otro punto. Pero en principio es, es el compartir, es el denominador común. Es encontrar el denominador común para que gente que no se conozca en un mismo lugar participe, se divierte y se lleve ese recuerdo, ese momento bueno. Mm. Yo hay algo que, que en particular me estaba alucinando aquí en el estudio intentando escucharlos, que son los juegos de voces, ¿no? Yo creo que también es una propuesta muy sólida que tenéis, es ese juego coral que hacéis a tres, cuatro voces, no sé, en, bueno, en el directo. El, el, tema, el tema principal que nos podría eh, diferenciar de... de... del resto de todas esas bandas que vos nombraste... Digo, para mí no era malo que os parezca. No, no, no, ¿sí? no está bien, o sea, es muy importante diferenciarse. Chicha, ¿no? De hecho, todos somos diferentes y, y, y iguales también, ¿no? O sea, exacto. Eh, so, es nuestra vamos, forma de expresarnos. La diferencia nos... que suma, no la que resta. Exacto, exacto, exacto. Pues la, el tema de los arreglos corales, del juego de voces y, y todo eso, pues es algo que en, en lo que estamos trabajando desde que empezamos. ...con diferentes resultados... ...porque es una cosa... ...bastante delicada... ...de, de, de, de lograr... Y, ...y proviene de la Murga... De, que, ...que de ahí sale también... ...nuestro nombre, ¿no?... murgache eh, que es la base de de, de nuestro ritmi, de nuestra rítmica. ¿De la murga hablas de la murga de... Hablamos de la murga de en palcido, general, porque murga... mmm, todos tenemos... Mmm... Porque con, un, con un gaditano aquí. Exacto, no tenemos un visto, gaditano que, que tiene sus influencias. Por, por eso entré en yo. Exacto. ¿sabes? Porque yo lo escuché la primera vez el año pasado, vale en, en noviembre, ahí en Cambías, y me gustó la letra que hacían y el tipo de música. Y yo conocí al Pepe a través de mi pareja, ¿Vale? Y cuando me dijo el Pepe, no, es que nosotros queremos llevar la, la música al, t al tipo murga, digo, pues hace falta tambores, eso es lo primero, si queremos murga hay que tener tambores. Y entonces, pues mira, se enteró que yo tenía un cajón, que me gustaban las murgas, las comparsas gaditanas, vamos a hacer si es lo que hace falta sí, quizás es el referente más cercano que tenemos ¿no? claro, Una bueno no sé si... en el caso de Pepe por ejemplo es la murga argentina en el caso de Duncan es tanto la argentina como la uruguaya porque es fan de las dos y las conoce a las dos y en mi caso pues yo también estuve integrando eh, murgas en Uruguay y bueno es, es un, un género musical muy, muy raro aquí y no creo que mucha gente lo conozca pero básicamente es crítica social utilizando todo tipo de ritmos o sea se basa en, en los arreglos corales y en la percusión ¿Y en qué, Entonces, contexto, pues, ¿en qué contexto se hacen las murgas allá? Es en carnaval. carnaval Carnaval es, es, carnaval es, carnaval es, igual, es la época crítica o sea, de, de, baile de diversión donde el rey Momo asoma su nariz y su galera y te llena de serpentina para que revientes ahí de alegría de fantasía donde desde la danza hasta los cantos conforman todo esto hay, hay ciertamente lo que le dice es cierto es una diferencia quizás entre el Uruguaya y la argentina, donde la argentina va un poco más en el, en el ánimo de bailar los movimientos son danzantes son de saltos hay mucho movimiento de, de cosas antiguas de, de danzas africanas también y en Uruguay el fuerte fuerte son las voces donde los tablados se llevan a cabo todos los, los, los conciertos y eso es una cosa que pasa por ejemplo hoy por hoy con las chirigotas en Cádiz también no o sea es, es un poco ese reflejo Ay, nos une de hecho con, con Uruguay y con, y con Cádiz este tema de que hay una, una famosa murga que es Aracalacana que nosotros por ejemplo con, con Leo conocemos y con Dona conocemos la parte la, la lírica escrita en, en, en lo que sería en Uruguay y nos aparece Jeremy cantando la canción con exactamente los mismos tonos todo, pero otra letra completamente diferente o sea entonces ahí empezamos a, a tomar contacto con este tema también acá de, de fusionar esto y es nuestro ensamble prácticamente con lo que sería a nivel europeo por así decirlo a nivel musical también o sea, se arrastra un poco de todo para la... es nómade Como la gente que está acá. Sí, sí, yo, yo personalmente estoy flipando porque desconocía esta dimensión internacional de la burga, sí. me parece genial. Pues y me parece genial que la explote, te, invite, claro. te invito, a que a que lo ¿no? investigues y seguro que te vas a llevar muchas sorpresas. Seguro, seguro. Pues ahí seguimos, si queréis, no sé si queréis tocar otro tema. O el Gaby quiere era, preguntar sí. algo. No sé. Eh, bueno, yo yo yo quiero escuchar otro tema y de aquí vamos, me, me voy a comer un bocadillo y me voy para allá. Buenas noches. Al underground. Muy bien. La cabeza. ¿Qué, ¿Qué tenéis propuesta? ¿Qué propuesta tenéis? La verdad, habíamos preparado tres, no te voy a mentir. <risa> sí, tenía... Pero bueno, rápido. Radio en vivo, aquí estamos. Transmitiendo en vivo directo. Rápido, Leo, haz una canción. Bueno. Ahí va. Esta noche disfruto de la libertad condicional. Me capé de la cárcel de los locos de la ciudad. Tengo ganas de jugar a que me gustas un montón Con la ayuda de tres vasos de cualquier tipo de alcohol Caminando entre la gente te vine a encontrar Te robé una sonrisa, nos pusimos a charlar ¿Qué tal si me mostras el caminito hacia el sol? Donde se duerme contigo, vamos a jugar al doctor No importa Hoy somos dos contra la madrugada No te preocupes Si sentís que no fue como esperabas No importa No existen los cuentos de hadas No sufran Nosotros no nos debemos nada Si esta noche me prestas un tristeza, yo me bebo destilado a tu salud. Si un ratito te olvidas y sos feliz, nos amamos sin llevar ninguna cruz. Si esta noche me querés, yo te prometo que me fumo un petardo a tu salón, te regalo un los un pedazo de mi alegre cuento lo siento si no siento lo que tengo que sentir lamento que no tenga ganas de morir por ti fuimos lo mejor que nos pasó de ayer hasta hoy si tienes agua caliente me ducho y después me voy No importa. La la la la Hoy estamos contra la madrugada. La la la la No te preocupes. la la la. Si sentís que no fue como esperaba. No importa. Nosotros no nos debemos nada, no importa, no existen los cuentos de hadas, no sufro, nosotros no nos debemos nada, chan chan. Ahí queda eso, ahí queda eso, Morgache. Eh, recordarnos dónde era el concierto esta noche, por si alguien se encontró por la última hora, la está flipando. Granada es? El no Penedés, no número 19, Travesera de Gracias con Balmist, Panadería Tito, no, ahí no, eh, underground, underground, underground Club. <risa> Eh, se fijan en la web murgache.com ahí está un mapa puesto también underground club underground y es que hay club. que aportar alguna cantidad monetaria son, son 3 euros son 3 euros de entrada so es, el... este nos tocamos nosotros los eh, runaway sound system y después hará un DJ también un poco para amenizar la noche eso también. es un regalo 3 euros dos grupos mm -hmm. un DJ que, que más puede pedir mm, no. hay, que, hay que salvar el hecho mañana el lunes hay que salvarse así como sea bien bien bien pues hablando de directos aprovechamos yes. y hacemos la última preguntita porque nos quedan 5 mm -hmm. minutos de programa ajá Eh, brevemente, son cinco minutos. ¿Cómo está el tema de tocar en Barcelona? Para una banda grande, además, con percusiones, con tal, cuando parece que todo tiene que ser silencio. Lo primero que te preguntan es: no, no tienen batería. <risa> lo cual simplifica un poco el tema. Eh, para nosotros también transportar cosas es una simplificación bastante grande, no tener una, una batería, un cacharro sí, gigante. Ya lo he visto cuando subí en las escaleras. Sí, sí. La banda con los amplis. Sacamos a pasear los amplis ese es el tema también. <risa> eh, me gustaría que hubiese más lugares para tocar, no te lo voy a negar. O sea, me encantaría, hay, hay gente que se presta, hay gente muy buena onda también que tiene muchas ganas de que, de que haya más, está el vecino que siempre se quejará y la policía que siempre vendrá cuando tenga que venir, cuando lo llame el vecino, pero entre todo eso, mientras que haya ganas, pilas, y la gente que vaya, que se porte bien, que se divierta y que se lleve ese recuerdo bueno y quiera venir otra próxima vez, hará que siga pasando. hay bueno. que perdona yo sí, sí. quería decir que sí que es muy necesario que todos apoyemos la música vale para nosotros es importante pero para todas las bandas que están saliendo porque eh, nos dan mucho rollo con el tema del canon y todo eso y eh, es necesario apoyar a las bandas grandes y también a las pequeñas la música si no se, no puede sobrevivir si no tiene apoyo de la gente de la calle y del boca a boca Sobre todo el directo, ¿no?, que es donde las bandas se, claro. se foguean. Pues muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias Ana, a ustedes. Gracias no, a si Contrabanda, si gracias a Gaby. Si os queréis despedir con música o improvisar una sintonía o algo así, ya sería la, la, la linda. pero no sé. No sé como quieran. ¿Cómo lo veis? Dame la guitarra y tocate ahí un candón me río más alto. Bueno, mientras os vais... Mientras os vais colocando, voy a hacer un, un, un cierrecillo así de lo que hemos visto hoy. Eh, bueno, hoy hemos tenido a los zapateando con el show con México. Los amigos de Mumia nos han hecho un especial. Luego te quedas donde quieras el especial sobre CIES. La semana que viene tendremos eh, luchas dentro de los CIES. Y en Ecos de liberación hemos visto, eh, <tose> compartido una reseña sobre teatro del oprimido como herramienta de liberación. Y... Finalmente estamos con Murgache que nos van a tocar una canción y ahora bueno eh, bueno solo solo hacer eh, en tres minutos hacer una un, un recuerdo que a, un saludo a la que huelga eh, que nos están emitiendo desde el DF eh, a los compañeros de Radio Proletario a los compañeros de Zapateando a los compañeros de Tienes Donde Quieras y a Juana y a César que están en Transilvania a las mujeres y saberes a todos los nómadas del mundo Y con todos ustedes ahora morgache que nos va a sorprender con un temita. No. Estoy cercándome de una raza que se esconde ahí detrás, aguantando el temporal, esperando para saltar. Canción que nació ya que nuevo mundo ideal Y después si soy real, siempre es difícil de comenzar El amor de los metisos del submundo va a sonar libertad. Cache sudor de lirio, déjate llevar. Nena, deja todo ahora, ven y conmigo a bailar. Arriba, más alto, arriba. alto más alto hacia el sol Muchísimas gracias Murgaché, nos vamos Esto fue Nómada sin tópico Hasta el domingo que viene No, el siguiente O el viernes nos repetimos a las 10 ¿eh? El viernes a las 10, dice Gaby desde las profundidades Muchísimas gracias Contrabanda, gracias a David, a Sofer. Chao. Sí, gracias Fer Gracias a todos